Enseñarme todos los valores que sé. Tus oraciones nunca fueron en vano. Que Dios bendiga a todas las madres del mundo.